Lo que estamos haciendo es convocarlo al director de la autoridad de fiscalización para la próxima semana en Santa Cruz, donde vamos a convocar a todas las cooperativas para que nos expliquen, porque nosotros no sabemos este, de dónde sale ese 0,50 centavos eh, de cobro. De repente puede ser más o puede ser menos. ¿ya? Ese, ese 0,50 centavo ¿bajo qué parámetro, bajo qué proyecto eh, se han, se han ellos fijado para que sea 0.50. No nos han consultado, no nos han dicho nada, solamente ha sido una imposición y mucho más todavía. Aparte, anualmente tenemos que pagar todas las cooperativas, un boliviano por cada socio, para la mantención de la confederación de cooperativas que es la Concobor Entonces, lamentable de que se esté tratando de afectar el bolsillo del asociado cuando hay otras prioridades mucho más importantes, ¿no? Cormor va a cobrar o va a esperar aún todavía. En realidad ya hay cooperativas en Santa Cruz que están cobrando, ¿no? Vamos a primero a esperar la reunión que vamos a tener el próximo miércoles en la ciudad de Santa Cruz como federación. Se están ya cursando la invitación para llevar a cabo que esté el director de Lascof. Yo he estado en La Paz he hablado con él. Les transmitido esta preocupación de del sector de agua potable que es mucho más damnificado en este tema de, de tasa de regulación tenemos un 1.5% que nos que tenemos que pagar de todo lo facturado al APS hoy 50 centavos ¿por qué no más bien ese 1.5 lo dividimos entre las dos autoridades y que se distribuya ese 0, el 0.75 para COF y 0.75 para la APS pero aquí dejan el 1.5% para la PSE y nos nos clavan este otro este otro impuesto esta disfrazado de tasa de regulación del 0.50 para que cada asociado pague